El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende, y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que no estrangule un día pájaro sin sentir herida la conciencia, que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia. El animal influye sobre mí con extremo. La fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. A veces he de hacer un esfuerzo supremo para callar en mí la voz de los leones. Me enorgullece el título de animal en mi vida, pero en el animal humano persevero, y busco por mi cuerpo lo más puro que anida, bajo tanta maleza, con su valor primero. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos, donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Arroja los estudios y la sabiduría, y se quita la máscara, la piel de la cultura, los ojos de la ciencia, la corteza tardía de los conocimientos que descubre y procura. Entonces sólo sabe del mal, del exterminio, inventa gases, lanza motivos destructores, regresa a la pezuña, retrocede al dominio del colmillo y avanza sobre los comedores. Se ejercita en la bestia y empuña la cuchara dispuesto a que ninguno se le acerque a la mesa. Entonces sólo veo sobre el mundo una piara de tigres y en mis ojos la visión duele y pesa. Yo no tengo en el alma tanto tigre admitido, tanto chacal prohijado, que el vino que me toca, el pan, el día, el hambre no tenga compartido con otras hambres puestas noblemente en la boca. Ayudadme a ser hombre, no me dejéis ser fiera hambrienta, encarnizada, sitiada eternamente. Yo, animal familiar, Con esta sangre obrera os doy la humanidad que mi canción presiente.